Primero fue solo negocios en momentos turbios, movidas raras, viajes con miedo, oliendo a calle, picando fuerte. Mi madre me pedía llorando que d e j e la esquina, pero no podía, o al menos no era el momento. La vida es un regalo que se nos quita con la muerte, y aunque me falte tiempo, voy a vivir cada día como si fuera el último. Solo pienso en ganar mi porción. Al s e s o r s a l de la brigada no le queda opción. Espero afuera de mi casa sentado en el cordón. Escuchando la MDB mientras quemo un bombón. Tengo un montón de colaboradores fieles. Algunos cultivadores, otros mejor ni t e e n t e r e s Sierra de malos cantores, marihuana, más mujeres. p o r q u e a s en nuestro f o l c l o r e A fierro mata, a fierro muere. Pero perdona papá si no se entiende bien la onda. Todos somos rapero cuando estamos en la ronda. Pero no tan rapero cuando estamos en la bronca. Por eso yo もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、n c 一度、もう一度、もう d 度、もう一度、もう c 度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一 e もう一 c もう一度、もう一度、もう一度、も a 一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一 a もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一 pal c a s e 一 í o s 一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、も s 一度、もう一度、もう e 度、もう l o f r í o もう一度、もう一度、もう一度、も a 一度、もう一度 Mientras suena un tema mío, yo creo que ya con eso se me entiende, papá. Esta gente sabe que esto es droga pal paladar. Yo sí soy una leyenda, como b i l yo tu p a c Y como yo sí la viví, yo sí la puedo contar. El tiempo que me quedé vida, voy a seguir dándole escuela a toda mi gente querida por amor a mi bandera. Siempre miro para arriba, mis bandidos que me esperan en el cielo están cuidando de mi padre y de mi abuela. Si Esta vida siempre tuvo más de cal que a l g o de arena. Cuando pasan veinte malas, reciente p á g i n メケディーコンラボテイヤーミラ e ドラーリューナーミラン e ラーリューナーリューナー a ュ e ナーリューナーリューナーリューナー That's right.